en los 40 c l a s s Un placer seguir contigo. Después de este número uno tan liberador de nuestra música con Alaska y Dinarama, bajamos ahora pulsaciones con la fórmula original. Estos son tus números uno, de los más apetecibles. Sacrifice de Elton John. Pero después, mucho para bailar. Si vas buscando fiesta, quédate también. Que te sacamos a la pista enseguida.

Los 40 Classic con tus números uno han regresado al futuro contigo, con tus bandas, tus grupos favoritos. Están todos aquí y suenan en formato non-stop. Seguimos adelante.

Aragua, este es uno de los ocho números uno que consigue nuestro querido Pau Donés en la lista más importante del país. Siempre de la mano con él, de su música, con nuestros básicos. Es que son tantos recuerdos que le tenemos muy presente, la verdad. Agua, jarabe de palo, con la fórmula original y más números uno para ti. Enseguida con una peli clásica muy nuestra como es Dirty Dancing y también con la voz de Linda Perry. ¿Te quedas? ¡Feliz tarde a todos!

a las que les has cambiado el nombre Good morning, chicos aquí david el c o m p a ñ e r o más dicharachero pues a ver mi mujer la canción que ha cambiado y, que va, y la va a cambiar siempre va a ser la de dirty dancing que le llama la del tano m a h a y tela a Mahay. n o t Es tela tano majá h <risa> madre h a Mahay. mía buen día chicos

A sábado desde las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Javier p e n e d o te despierta en los 40 Classic. Ya sabes quiénes son nuestros ídolos. Pero Freddy se salió con la suya. Desde hoy me llamo Freddy. Freddy Mercury. Janice había llegado a la ciudad. John Lennon descubrió un lugar secreto. Un día Areta se encontró con Sam, Bob.

Comenzó a hacer unas canciones que nadie había hecho antes. Seguimos con nuestra hora de éxitos. Y en lo más alto de la lista se ha colado Born to Run, Bruce Springsteen. Y tus hijos. El 19 de junio en el Palacio de Vista Alegre, Madrid.

Los 40 Classic y Rock en Familia presentan Ídolos. Un espectáculo donde grandes y pequeños descubrirán de la mano de los Sorrosendo la historia del rock y del pop a través de música en directo. La música no debe parar. Ven a celebrar con todas las medidas sanitarias y de seguridad que los verdaderos ídolos son nuestros hijos. los 40 Classic, la fórmula original. Entradas ya a la venta en Ticketmaster y en el corte inglés.

John Lennon. Presente. Freddie Mercury. Presente. Elton John. Presente. Dolores o r i o r d a n Presente. The Rolling Stones. Presente. ¿Y tú, eres de la familia Los 40 Classic? Ya a la venta el nuevo disco de Los 40 Classic. La fórmula original. 94.8. Sevilla.

¿Enamorado de Italia? Molto b i e las bambinas y la cocina. ¡Qué comida, mía mamá! á g r a c i e Pomodoro! o g r a c i e b u s c a s sorpresas? Pues ven a probar a Pomodoro nuestros dos brioches de lomo extra braseado por solo 3,90€ para que disfrutes el doble. ¡Tuto t Pomodoro, Tuto t Sorprendente!

Desde Grupo Starlight tenemos un compromiso. Que vuelva la música en vivo segura. Miguel Ríos, Bonnie Tyler, Miguel b o s é Alan Parsons, Ara m a l i k i a n Rosario, Tom Jones, Ella Baila Sola y muchos más. e n t r a d a s en StarlightCatalanoOccidente.com

Noventa punto cuatro o y 94.8 Los cuarenta Classic. Buena música seguida.、Mira. Os llevo conmigo a todas partes. Classic, Classic. Los cuarenta Classic.

My Life. Seguramente tú también, cuando eras peque, intentaste hacer el salto de la escena final en alguna piscina en verano. <ríe> Somos Classic. Esta es nuestra banda sonora. Un gusto estar contigo. Ahora con La Oreja de Van Gogh y después Pon Jovi. Los 40 Classic, Classic. La fórmula original con Mónica Ordóñez. Los 40 Classic.

De aquí en los 40 Classic con la fórmula original, cuando el reloj pasa a las 8, las 7 en Canarias. Bueno, es que esto pasa volando y debe ser que estamos a gusto. Con tus números, uno. Este que llega, la verdad es que me encanta y qué buenos recuerdos me trae de mis primeras salidas a las discotecas. Síguense, Music Factory.

And I'm just a squirrel trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up? Hands in the air. Come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live and I will do this f o o Party people in the house. e m o v

Mónica Ordóñez, en los 40 clases. Un placer seguir contigo después de escuchar este número uno que a mí me recuerda algunas tardes en casa, de merienda, después de volver、eh, del cole, viendo en televisión videoclips como este tan impactantes, ¿verdad? Take on me. Y bueno, ya sonando uno de los números uno de El Flaco de Úbeda, esta es su casa y también la tuya, y nos dieron las、diez. Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto.

カントムーン a あなたの家族の家族の家族 a 家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家 a の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家 a の a con、una、condición、que、me、dejes、abierto、el、balcón、de、tus、ojos、de、gata。、Loco、por、conocer。

Los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar.

Yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal nos besamos.

私 n cada farola era un pueblo con mar. Yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 家族の家族の家族の家族の家族の家族 y la の家族 y las 家族の家族の家族の家 s の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家 r の家族の家族の n 族

Dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente. Me llevo y al final.

d e l c o n c i e r t o me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás de la barra del otro verano.

Y en lugar de tu bar, me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano. Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración alegué.

Que llevaba tres copas. Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una, y las dos y las tres. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.

どうせいらっしゃい。

Con la voz de Maggie Rayleigh, la escocesa inseparable de Mike O'Flynn, en uno de sus imprescindibles. Y este que llega te va a gustar a ti también a los peques de la casa, desde la banda sonora de Shrek. En familia, los 40 Classic. 40, los 40 Classic. Somebody o n t tell me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of done with her feet.

to do, so much to see. So, what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go, you'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an

Now wait till you get older, but the media men beg to differ Judging by the hole in the satellite picture The ice we skate is getting pretty thin The water's getting warm, so you might as well swim But world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored Hey now, you're an all-star Get your game on, go play Hey now, you're a rock star get get the show on, get

Soy Miguel Ríos. Hola, soy Andrés de Reus. Ellos son de los nuestros. ¿Y tú? ¿Eres, ¿Eres uno de los nuestros? Los 40 Classic, la fórmula original.

Original de la película Romeo y Julieta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros encantados de acompañarte y de presentarte los números uno de la fórmula original, que son tus números uno. Enseguida desde México con Maná y también con un imprescindible del Rey del Pop. Ya sabes quiénes son nuestros ídolos. Pero Freddy se salió con la suya. Desde hoy me llamo Freddy. Freddy Mercury. Janice había llegado a la ciudad. John Lennon descubrió un lugar secreto. Un día Areta se encontró con Sam, Bob,

Noventa punto cuatro ocho, y Sevilla

Desde luego, qué bien suenan, es que son tus números uno. o Y sabes dónde encontrarlos, ¿verdad? Sabes que han vuelto al futuro contigo aquí, en Los 40 Classic, tu nueva radio favorita. Para llegar a las 9, las 8 en Canarias, con esta canción escrita por Prince e interpretada por Sinedo Conor, Menuda Joya. Los 40 Classic. Classic, la fórmula original con Mónica Ordóñez. Los 40 Classic. Y yo te mando un beso, ¿vale? Nos escuchamos de nuevo el lunes a la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Buen fin de.

行く。

Clase, los 40 c l a s s i c solo tus números uno.